Fronteras del futuro y en esas fronteras cuando las atravesemos descubriremos que el mundo está lleno de protestones. Y luchando por rezar en la cabeza de los protestones, ahí estará servidor, pero le ganará Javier Seriano. Javier, muy buenas.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 haremos bueno, de protestón bueno, sí, sí ya sabéis lo que dicen del parchís ¿eh? que se come una se sumamente sí, es, so, sí. sobre todo los que hacen trampas que es lo bonito del parchís hacer trampas ganar haciendo trampas es lo bonito por cierto, ¿qué les vamos a contar esta noche a los oyentes? Eh, pues que es en a... la frontera del futuro que no quisiéramos atravesar pero que estamos eh, pasando por ella? Pero, pero que...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 que Bueno, primero no estés dando con el boli Que estamos escuchándolo todo el rato Ah, que se escucha todo pero todo, todo el rato Que lo que no puedes hacer es, es, boli, ¿no? es, mez, es mezclar, por ejemplo, amoníaco con lejía Porque es totalmente sí, tóxico sí. O sea, que ahora, para ahora la ahora gente que quiere algunos... desinfectar y limpiar agua lejía Ahora os voy a contar algunos casos Porque hay muchos casos de descerebrado eh, eh, Una pareja, Arizona, Estados Unidos, una vez más en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 si, si supiramos pues, no lo que tenemos y, y se ha enterado una gente durante este tiempo si supiéramos lo que tenemos en la cocina sin más lejos el, el, el arsenal nos has, tóxico bueno, claro, es tremendo sí sí cuando dicen sí, sí, sí, eh, sí, planificaba bombas ¿sí? solo hace falta que abra el armario de la cocina bueno, poco de, más poco más sí, de, sí, de hecho a los ejemplo, a los chiquitines siempre te dicen haz el favor eh, de tener control ver, de subir sí, todos sí, estos sí, productos sí. arriba para que no tengan acceso porque se envenenan